El otro bicentenario Jornada festiva y reivindicativa por las luchas sociales en México Vamos a bailar y gritar por 200 años más de resistencia El sábado, 18 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, festejamos juntos el otro Bicentenario. Pase de documentales y grupos en vivo. Ibuprofeno Project, Colectivo Neuen, Ajros Men y Arros Band. En el centro social ocupado, La Astilla. Dirección, Avinguda Vilafranca, número 22, Hospitalet del Llobregat. Estación, La Torrasa, línea 1. Entrada a 3 euros. Para más información visita laotraindependencia.blogspot.com Sin música no, no hay revolución. revolución.